Serie reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Estoy viendo las temperaturas para mañana. Bajan en Madrid a 40 grados. Ah, Bajan en Zaragoza a qué 43. Guay. Qué guay.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 aquello que montó Edgar J. Huber, que fue el director del FBI desde el 35 hasta 1972, y que, bueno, él, según fue controlando el FBI, se fue convirtiendo... A este no en... le funcionaba muy bien la cabeza, ¿no? No, no, le funcionaba perfectamente. Bueno, sí, pero la cabeza ideas... La cabeza era tremenda sí, lo sí, que le sí. funcionaba. Sí. Lo que pasa es que tenía dos obsesiones. Una obsesión era el sexo. Le preocupaba el, el libertinaje, odiaba... A... La, la libertad sexual le preocupaba. La libertad no, sexual. No sexo, eh, la sí, libertad sí. sexual. Claro, la de los demás, por sí, cierto. Sí, evidentemente, sí, y, sí, sí. ¿Qué personaje? Y por eso, digamos, que, que tenía determinados sectores que odiaba. Y luego tenía una segunda obsesión, que era el anti, eh, anticomunismo, ¿no? Y entonces...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 lo que estaba claro es que estaban intentando o sea, evidentemente. De, a, acabar con él por, porque en, en la moral en aquel momento eh, era, sin embargo fíjate Hefner, si por eso no se hubiera detenido a nosotros imagínate por oh, llegar tarde a casa hola, la cantidad de veces que nos hubieran metido en la, claro, en la trena, tío, claro. mía, eh. No, pero pero fíjate que Hefner tenía una sí. una característica que figura en, lo, en esos informes que es una característica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 claro, estamos hablando de del Martin Luther King de los años, de los años sesenta, los años setenta y que en Estados Unidos le hicieron una imagen de hombre eh,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 Y, que, y entonces, ¿quién tenía que dar el permiso de trabajo? El FBI. ¿Y qué dijo el FBI? Que no tenía permiso de trabajo. Y entonces, mmm, bueno, cogieron... claro porque no le dan el permiso de trabajo? Por comunista. Quiero decir porque, claro. Que ya lo hemos dicho por no repetirlo, pero hay que repetirlo, porque era comunista. Y Turolenche encima. Y Turolenche, que no, no se sé si... De y, con, y con imaginación. Muy Y peligroso. entonces, cogió y se lo denegaron